Estamos ahora mismo en los estudios de Radio Alhama en Internet. Y vamos a comentar una noticia, ¿eh? Una noticia muy buena que hemos visto en Alhama.com. Sí. Sobre la noche en blanco que se celebró hace poco. Parece que fue un éxito total, ¿no? Pues sí, eso parece. Una iniciativa de Comalgra, ya sabes, la Asociación de Comerciantes de Alhama de Granada. Claro. Y bueno, la idea era potenciar el comercio de aquí, y por lo que se cuenta, atrajo a muchísima gente. Sí, tanto de Alhama como visitantes, ¿verdad? Eso es. Mucho movimiento en las calles, sí. Sí. La idea era sencilla, la verdad, pero parece que funcionó muy bien. Fue el viernes pasado, 8 de agosto. Sí. Desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Los comercios que participaban pues sacaron sus productos a la calle. Una forma genial de montar un escaparate ahí mismo, en la calle. Muy accesible. Exacto. Y participaron 15 establecimientos. 15. 15, sí. Y no solo era sacar las cosas fuera, ¿eh? que ofrecieron descuentos especiales solo para esa noche. Ah, mira qué bien. Y además, como para ir calentando el ambiente durante el día en las tiendas de alimentación que estaban en la campaña, sí. repartieron vales, vales de un 10% de descuento para gastar esa misma noche en los otros comercios. O sea, una doble jugada para animar a la gente a comprar. Exacto, muy bien pensado. Y no solo era comprar, ¿no? Por lo que dice el artículo de Alama.com, hubo mucho ambiente. Hablan de música en directo, pinta caras para los niños. Para los peques, claro. Ruletas de la suerte con más descuentos todavía o regados. Alguna degustación por ahí y las típicas superofertas especiales. Vamos, que querían en una fiesta. Totalmente. El lema lo decía claro. Los comercios de Comalgrá apuestan por Alama. Era la primera vez que se hacía esta noche en blanco. Y bueno, el objetivo era ese, darle vida a las tiendas un empujón. Y recordar lo importante que es comprar aquí. Justo. Dice que intentó hacer fotos de los dueños, de los empleados, en las tiendas. Ya. Yeah. Y que era casi imposible, que estaban desbordados de gente atendiendo. Hombre, eso es la mejor señal. Claro. Que no podía pillar a nadie tranquilo para la foto. Nos alegramos un montón por ellos, la verdad. Ya te digo, una señal fantástica. Y fíjate, esto conecta mucho con lo que decimos aquí en Radio Alama casi cada día, ¿no? Sí, en el programa de la mañana entre las 9 y las 10. Eso es. Durante esta hora han abierto o empiezan a abrir la mayoría de los comercios de Alama y comarca. Si compramos en el comercio local, defendemos nuestra economía y hacemos nuestros pueblos más prósperos. Nuestros comercios y tiendas nos ofrecen variedad, calidad, seguridad, confianza y garantía a la hora de elegir. Compra en los establecimientos de nuestra comarca, contra la despoblación y para que tengamos futuro. Lo vital que es apoyar a nuestros negocios, a los de aquí. Totalmente. Que no solo por la economía, que también. Es que es mantener el pueblo vivo, luchar contra la despoblación. Cada euro que gastamos en una tienda de Alama se queda aquí. Es invertir en nosotros. Exacto. Y además, que no es solo eso. Es la variedad que encuentras, la calidad muchas veces y sobre todo la confianza, el trato cercano. Eso no lo tienes en cualquier sitio. Claro, tener eso aquí, a la vuelta de la esquina, pues es algo a cuidar. Apoyar a los comercios de la comarca es cuidar lo nuestro. Sin duda. Pues la gente de alama.com se dio una vuelta esa noche a eso de las 8, empezaron… Sí, para ver el ambiente. Uh -huh. Y visitaron los comercios. Tienen la lista completa en la web, pero podemos recordarlos aquí, ¿no? Los 15 valientes de esta primera noche en blanco. Venga, vamos a nombrarlos, que se lo merecen. Pues mira, participaron Confecciones Valero, Montelcalendesa, Bazar Dioni, Amaro Jeans, Pablo J joyería y relojería, el tocador, Loyolota, Ana Ruiz, el rincón de Ana, Bazar Molina, el estanco número 2, Joya, Centro Óptico, Chuches Ana María, Semi Sport y para bebé. Pues un aplauso virtual para todos ellos y para Comalgra, claro, por montar esto. Desde luego, Ojalá se repita. Visto el éxito, sería genial que se convirtiera en una cita fija cada verano. Estaría muy bien, sí. Siempre da gusto comentar noticias así, que suman para el pueblo. Pues sí. Y bueno, con esta buena noticia sobre nuestro comercio, pues lo dejamos aquí por ahora. Eso es. Nosotros seguimos aquí, en los estudios de Radio Alama en Internet, preparando más cosillas. Juan Cabezas nos hace señas desde el otro lado del cristal. Nos da el ok. Parece que todo bien. Pues hasta la próxima. Hasta luego.